8 de la mañana, 15 minutos, un poquito más retrasados en la jornada de hoy, pero firme, como rublo estatua, eh, estamos en contacto con Luis Contratini desde la CIB Central Informativa Vial para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Luis, ¿cómo te va? Buenos días. Jorge, ¿cómo andas? Buen día. Muy bien, mi amigo, ¿cómo anda usted? Oh, bueno, una mañana a todo lo lópez, Jorge. ¿Qué le pasa, mi amigo? Y esto tiene que ver con que tenemos niebla en gran parte de la provincia de Buenos Aires, uh -huh. además allá por la y piquito de la mañana comenzó una protesta en la autopista Panamericana que bloqueó el tránsito hasta hace minutos uh -huh. los trabajadores ya se han retirado pero el permanente de congestión hace que el tránsito circule aún muy lento esta situación tardará al menos 60 minutos en normalizarse reiteramos sobre Panamericana en la Plata Buenos Aires chocaron dos camiones, kilómetro 17 en Bernal, mano capital tránsito que está también extremadamente demorado por la reducción parcial de calzada Y en la Autovía 2 tenemos presencia de neblina. Lo mismo sucede en la Ruta 11, en la Provincial 63 y en parte de la Carretera 88. En la Nacional 226 tenemos algo de nubosidad, tránsito que va en aumento hacia el sector céntrico, registro de neblina a partir de la localidad de Valcarce y hacia en Mar del Plata, mientras que en la Ruta número 3... Tenemos aumento del parque automotor, sobre todo camiones, en el tramo Azul, Las Flores, hacia la zona de Capital Federal. Y en la 5, lo mismo está sucediendo hacia la localidad de Luján, en una mañana, aún para circular con máxima prudencia por la presencia de neblina, Jorge. Luis, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana, mi amigo. Hasta luego. Un abrazo grande. Luis Constantini desde la civil Central Informativa Vial.